para darnos cuenta, para que los auditores se den cuenta en qué contexto se desarrollan los eventos mundiales. Y así puedan concluir en qué tiempo estamos viviendo. Vamos a partir con un audio y lo vamos a comentar, que les parece muy breve el audio, pero yo creo que nos da una pauta de lo que está pasando en nuestro mundo. relativamente poco habíamos comentado que el propio gobierno japonés había dicho que había muchos aspectos que estaba solicitando el presidente estadounidense en el tema de la negociación, no de un conflicto armado, sino con el tema de los aranceles que el propio gobierno japonés consideraba que estaba yéndose en contra de la propia seguridad nacional y que por eso no se podían negociar algunas cosas. Bueno, todo parece indicar que tiene que ver con este complicado escenario y es que específicamente el gobierno estadounidense le ha preguntado a sus aliados, como hemos dicho en este caso a pequeña Canberra, esta información llega a través del Financial Times y les ha dicho, oye, ¿qué pasaría, no? ¿Qué rol tomarían si de repente el gobierno estadounidense, bueno, pues entra una guerra con China, no es cierto? Listo, lo dije. ¿Qué harían ustedes? Literalmente una solicitud que ha sorprendido tanto a Tokio como a Canberra. En este caso la discusión ya incluía no esfuerzos para eh, persuadir a los aliados de aumentar el tema del gasto en defensa. Ahora la exigencia es mucho más preocupante porque de nuevo les han dicho que básicamente mejoren la disuasión militar y que se preparen para una guerra por todos. Taiwán. Así que el escenario está servido para un preocupante y de hecho brutal contexto geopolítico de una guerra entre las dos principales potencias del mundo. ¿Saben qué lo más triste de todo esto? Que ambos países lo único que atinaron a decir... Es que, bueno, a ver, si me preguntas así, eh, habría que ver primero el contexto en el que esto sucede, cuál es el escenario que se está viviendo, y por qué tendríamos que lograr responder a esto. Lo que llama la atención es que, en realidad, según dicen ambos países, es que es muy difícil en este momento lograr que los aliados brinden detalles específicos sobre lo que harían en un conflicto con Taiwán. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento no conocen ni el contexto del escenario, como hemos dicho, ni la propia respuesta de Estados Unidos. Además, el propio presidente estadounidense no se ha comprometido con defender a Taiwán. Entonces, ¿por qué ahora le está preguntando a sus dos aliados en la región qué qué harían si hay una guerra con China? Un auténtico escándalo, pero como siempre decimos, no existen las coincidencias en la geopolítica. ¿Saben por qué están eh, empezando a hablarse de estas declaraciones? ¿Por Previamente, y no sé si se acuerdan de esto, lo habíamos comentado, ha sido el propio gobierno chino el que había comentado que cualquier tipo de contexto, de esfuerzo por parte de Taiwán para intentar poner paños fríos a la situación, para intentar llegar pues a una situación de independencia de Taiwán, no va a conducir a ningún camino. Bueno, ahí teníamos... Como preparando el conflicto entre China y Estados Unidos Estados Unidos que se planteó al comienzo de este gobierno como el pacificador ahora está preguntándole a sus aliados qué harían en un caso de que China y Estados Unidos entraran en guerra el otro frente que está en pausa entre Israel e Irán Estados Unidos dijo que ...que apoyaría cualquier ataque de Israel a Irán. Y está ahí la situación. Están armándose hasta los dientes. En el caso de ucrania el otro frente... ...Rusia avanza en forma inexorable... Eh, ...sin que nadie la detenga y... Francia y, Gran, y y Reino Unido se han unido en una alianza estratégica para unir sus fuerzas nucleares justamente para defender Europa ante la eventualidad de un ataque de Rusia entonces la guerra la guerra es no va a parar la guerra no va a haber Hay tregua momentánea pero esto no esto va a seguir porque ya están dadas las pautas el anticristo ha dictado que tiene que haber guerra en, en la política de de donald trump de pacificación y de buscar él terminar con el conflicto en ucrania no le resultó porque los que mandan Y al anticristo le dijeron Tienes que ir a la guerra, si no Te matamos a toda tu familia Y esto se lo voy a eh, ratificar en un mensaje del cielo eh, En un ratito más Pero el panorama que nos espera en estos años Es guerra, guerra y, y más guerra y, y cuando se entra en guerra No existe la posibilidad de de que disminuya solo existe la posibilidad de que aumente eso es una cosa lógica es una cuestión de de tener dos de es imposible no aumente o imposible que disminuya solamente aumenta esa es la situación queridos auditores para empezar el programa soldados de la fuerza de Israel reciben órdenes de disparar deliberadamente contra palestinos desarmados de Gaza que esperan ayuda humanitaria. Oficiales y soldados de la FDI declararon a Haaretz, que es un medio de prensa israelí, que recibieron la orden de disparar contra multitudes desarmadas cerca de los puntos de distribución de alimentos en Gaza, incluso cuando no existía ninguna amenaza cientos de palestinos han sido asesinados lo que ha llevado a la fiscalía militar a solicitar una investigación por posibles crímenes de guerra <risa> como será tan del descaro que hasta ellos mismos están están preocupados del tema soldados israelí en Gaza declararon a Jaraez que el ejército ha disparado deliberadamente contra palestinos cerca del centro de distribución de ayuda durante el último mes esto es insólito, por eso que lo estoy esto no es nuevo, digamos Eh, lo que está pasando, cierto pero lo que es nuevo es que los mismos soldados israelí están declarando a sus propios medios de prensa que les dan las órdenes para disparar, o sea, ya no puede ser más eh, evidente, ellos mismos se están confesando como para exculparse un poco, para, para de alguna manera eh, redimir sus culpas, así lo entiendo yo. Un soldado describió la situación como un colapso total de los códigos éticos de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, 549 personas han muerto cerca de los centros de ayuda y en zonas donde los residentes esperaban los cambios de alimentos de la ONU desde el 27 de mayo a la fecha. Más de 4.000 han resultado heridas, pero el número exacto de muertos y heridos por los disparos del ejército israelí sigue sin estar claro. la verdad es que es, esa es la novedad mis queridos auditores, no es que le esté contando algo nuevo, todos sabemos que han estado matando a la gente que va en, en, en, en hasta en los noticieros de televisión abierta sale de que matan a la gente en, que va a buscar los alimentos pero lo novedoso aquí es que lo dicen los mismos soldados israelí eso es la novedad En los centros de distribución suelen abrir solo una hora de cada mañana. Las FDI, las FDI disparan contra las personas que llegan antes de la hora de apertura para impedirles acercarse o de nuevo después del cierre de los centros para dispersarla. Es un campo de exterminio, dijo un soldado. Donde yo estaba destinado, mataban a entre una y cinco personas cada día. Lo tratan como una fuerza hostil. No hay medida para controlar a la multitud, ni gases lacrimógeno Solo fuego real con todo lo imaginable. Ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros, etcétera El asambleo añadió, abre fuego a primera hora de la mañana si alguien intenta ponerse en la fila desde unos cientos de metros de distancia y a veces simplemente cargamos contra ellos desde corta distancia. Pero no hay peligro para las fuerzas. Según él, no tengo constancia de ningún caso de fuego respondido. No hay enemigos, ni armas. O sea, los mismos soldados israelí están diciendo que es gente desarmada, que están matando gente desarmada. Esa es la importancia de este artículo que es de un medio de prensa israelí. Mis queridos auditores, tratamos de ser lo más objetivo posible. Y mostrando todos los aristas del tema. Hoy día, cualquier contratista privado que trabaje en casa con maquinaria de ingeniería recibe aproximadamente 1.500 dólares por cada casa que derriba, afirmó un combatiente veterano. Están haciendo una fortuna desde su punto de vista. Cualquier momento en que no demuelen casas es una pérdida de dinero y las fuerzas tienen que garantizar su trabajo. Los contratistas que actúan como una especie de sheriff demuelen donde quieren a lo largo de todo el frente que les parece, osea les pagan 1500 dólares por demoler una casa trabajan a trato bueno eso era lo que le quería destacar, no quiero ahondar más en el tema porque no vale la pena. Lo que sí, vamos a hacer un pequeño paseo por noticias así para que también veamos el el noticia, las el ambiente de nuestro mundo. El Pentágono gastó 4 billones de dólares billones, o sea, 4 millones de millones de dólares en cinco años. La pregunta es quién recibió esta astronómica suma. Una reciente investigación llevada a cabo por el Instituto Quincy y la Universidad de Brown en Estados Unidos reveló que el Departamento de Defensa ha gastado 4 billones de dólares entre 2020 y 2024, de los cuales las empresas privadas recibieron un 54%, o sea que el 46% se quedó en alguna parte. ¡Qué terrible cómo se roban la plata! Durante ese periodo, el gobierno invirtió más del doble de las cinco principales empresas armamentísticas del país que en diplomacia, desarrollo de ayuda humanitaria, que recibieron 356 mil millones de dólares sin contarles ayuda militar. Netanyahu ha prolongado la guerra en Gaza para mantener el poder. Bueno, no es la guerra, es el genocidio. Desde el 2020 el mandatario estaba siendo juzgado por corrupción. En la mayoría de los casos había sido señalado de otorgar favores a empresarios a cambio de obsequios y una cobertura mediática favorable. De acuerdo a los investigadores, si Netanyahu llega a perder su, carga, se, su cargo, de, se quedaría sin la capacidad de expulsar al fiscal general que supervisó su juicionamiento como de hecho su partido, el Likud, intentó hacer. El nuevo objetivo de Israel puede ser un país de la OTAN. Además, señaló que Tel Aviv debe garantizar la capacidad operativa para acta, atacar activos militares turcos, de forma similar a sus acciones demostradas con las amenazas iraníes. Un artículo similar firmado por dos con luministas apareció en el de Gerasolam Post esta semana, en el que se afirma que Ankara, o sea, Turquía, ha socavado constantemente la paz en Medio Oriente, proyectando una influencia desestabilizadora de contrasta radicalmente con los esfuerzos de Israel por neutralizar las amenazas regionales. <ríe> Mire, Israel, el estabilizador. Qué terrible. En la publicación también se recuerda una declaración de Erdogan hecha en 2019 en la que afirmó que no puede prohibir que Turquía tenga armas nucleares mientras Israel las tenga. Mientras tanto, Trump dice, resolvió el problema de la OTAN la semana pasada. Ahora todos los países pagan mucho más dinero, del 2 al 5%. Antes no pagaban ni siquiera el 2%, pero ahora van a pagar el 5%. Manifestó el mandatario detallando los nuevos gastos que equivalen a más de un billón de dólares. Un billón, billón, con B. Un alto mando militar iraní dice, contamos con suficiente equipo para 10 años de guerra. ¿Qué les parece? El titular no más lo leo, no más. Después, dice Putin, revela una ilusión que tenía sobre Occidente. Tras la desaparición de la Unión Soviética, persistía la actitud despectiva de Occidente hacia los intereses rusos, dijo. Los occidentes decidieron, si la Unión Soviética ya no existe, ¿por qué vamos a respetar las normas con respecto a Rusia, que no tiene el mismo poder potencial que tenía la Unión Soviética? Ahora vamos a sacar provecho como mejor nos convenga, dice Putin. Viviremos bajo las reglas que nosotros mismos inventemos, ignorando sus intereses, añadió. Bueno, ahí estamos. Como ustedes deben saber, mis queridos auditores, esta semana hemos sido testigos de grandes catástrofes naturales en Estados Unidos, en Texas, ni habla, en Carolina del Norte, en Washington y en varias partes de Estados Unidos y también en China. Curiosamente, las catástrofes más fuertes les llegan siempre a Estados Unidos y en menor medida también a China. ¿Por qué será? Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Por qué nosotros no, no sufrimos esa catástrofe Ni Sudamérica tampoco la sufren. Salvo Brasil, que le ha tocado, tuvieron una catástrofe muy grande. Pero todo tiene una explicación. Vamos a con un pequeño audio. Para eso, ni siquiera Dios podría tocarlos. Se creen intocables. Tienen el control, tienen el poder, y lo saben. Dios no tocaría la Casa Blanca. Fue lo que dijo la vocera de Donald Trump en United States. Era milagro que no habían acusado al presidente, Donald Trump, de lo que sucedió en Texas y en Nuevo México. Y que ellos no podían hacer nada porque eso era. Cosa de Dios, que ellos no tenían miedo porque... Dios nunca tocaría la Casa Blanca, pues yo creo que nadie lo ve así, ya que tú no te puedes burlar de la desgracia de otro, eso fue en la mañana, y tan solo 8 horas después, el cielo de Washington D.C., en United States parecía que era de noche, una amiga tormenta ha tocado tierra en Washington, y una alerta de tornado tiene a todo mundo con los nervios de afuera, yo no sé por qué les encanta retar a Dios, no sé por qué subestiman tanto a Dios, y es que Donald, Trump ahora parece que su descontento no solo es con los inmigrantes ahora también es con dios ya solo con eso que prohibió hablar de dios en las cárceles comenta qué opinas si tuviera que empezar qué le parece mi querido de ahí tenemos como son como son de soberbio norteamericano ya la soberbia extrema to uh, trading. Bueno. Well. Vamos a ir con otras temáticas de las que les gustan a ustedes, mis queridos auditores. ¿Qué les parece? También este hecho os he proclamado, viendo en las señales tiempo que se acerca al final y estas señales van a ser tan obvias que ya no hace falta dudar y sabéis que hora ha llegado, las fuerzas del cielo se van a mover, Vas a, vais a encontraros con cambios cósmicos, apariencias naturales que os deben hacer reflexionar, vais a poder contemplarlas y también el orden natural parece ser derrumbado. Pero al contrario, existe una ley divina encima de ello, porque todo lo que venga y que pase, tiene como base mi voluntad. A pesar de todo, lo único que el hombre debe ver es la verdad, la cual estoy anunciando por videntes y profetas, y la cual yo mismo os he revelado sobre el final. Porque durante los últimos tiempos, todo va a salir de su orden perfectamente para haceros llamar la atención. ¿Cómo no dejáis valer ninguna fe en un Dios y Creador? ¿Cómo estáis creyendo tener una influencia vosotros mismos en mi obra de creación? ¿Cómo os estáis viendo, sobre todo, poderosos y sabios? Hay que daros pruebas contrarias. Debéis sentiros impotentes frente a las apariencias que no pueden ser frenadas, ni cambiadas por vuestra voluntad. Además, tenéis que entender que aquellas predicciones existen ya hace bastante tiempo, no podéis desmentirlas, y que ahora ha llegado el tiempo de su cumplimiento de lo que fue escrito y lo que es anunciado a los hombres por mi palabra una y otra vez. Pero también estos cambios cósmicos los hombres van a intentar reconocer como consecuencias de sus propios abusos y establecerse como hombres como señores que tienen la capacidad de causar cambios cósmicos y con esto van a negar a Dios con toda convicción es la obra de mi adversario en la época final que intenta de empujarme de mi trono lo que va a causar su nuevo cautiverio pero habrá gente que va a reconocer los tiempos y defenderán a mí y a mi reino frente al mundo, frente a aquellos que están completamente incrédulos, porque saben que pronto vendrá la última hora, y verán los cambios cósmicos como la prueba, porque yo mismo lo he anunciado cuando yo andaba por el mundo. Las fuerzas del cielo se moverán. También esta palabra tendrá su sentido espiritual, lo cual los hombres todavía no captan. Todo lo que sale de mí, lo que tiene mi voluntad como origen, va a vivir. Cualquier forma dura va a ser despertada a la vida. Porque mi fuerza se pronuncia como siempre, naciendo vida. Y mi fuerza se reparte en abundancia humana durante los últimos tiempos antes del final va a llamar a aflojamiento por todo, es decir, el sol de mi espíritu va a romper a través de la noche oscura la cual yace en la cual yace todo el mundo. El sol de mi espíritu va a brillar muy claro y su so, y su brillo va a renacer todo lo que está durmiendo. Y la muerte tocado por este rayo va a renacer a la vida, entonces fuerzas celestes se pronunciarán y los hombres no serán capaces de frenarlas. Al final, mi poder se va a realizar solo a través de una pronunciación de la naturaleza que nadie podría explicar, porque he anunciado señales extraordinarias antes del final, y van a llegar de una forma, que los hombres pueden contemplar asustados a sucesos naturales a los cuales no podrán parar con intervenciones contrarias suyas por ellos mismos van a ayudar a que las fuerzas se suelten cuyas consecuencias no han descubierto todavía y que tendrán y que tendrán efectos devastadores que van a acelerar al final de todo. Lo que está estipulado en mi plan de salvación eterno, porque yo sabía de la voluntad humana desde siempre y montaba aquel plan de redención encima de la cual, pero va a llegar la, la, a la realización por el hombre mismo, porque se creen más ingeniosos que yo, porque aparentemente se encuentran bajo la influencia del adversario cuyo efecto devastador se verá ahora. Todo vendrá como fue enunciado, y aquel que presta atención va a reconocer las señales del tiempo. Aquel que está atento reconocerá también que mi palabra es la verdad, la cual se da a los hombres desde lo alto como un regalo de gracia exorbitante para todos los hombres que quieran aceptarla. Porque yo nunca he dejado a la humanidad sin avisar si estaban esperando sucesos que tuve que dejar caer sobre los hombres, cuando estaban en peligro de perderse por completo, porque adelantaba siempre avisos y advertencias a mis juicios, porque siempre quise dar oportunidades a los hombres de reflexionar sobre ellos mismos, para que aprovecharan el corto plazo anterior y para que pudieran sacarse sin daños en sus almas de todos aquellos sucesos. Pero nunca estos avisos y advertencias debían forzarse a creer. Y por esto mis advertencias tampoco se van a creer ahora por muchos. Y aunque las señales del tiempo son, ta, son, ta, son tan obvias a reconocer, los hombres buscan siempre una aplicación que les guste más. Y por esto van a ser sorprendidos por el final. Porque el tiempo se ha cumplido y el final está a punto de llegar. Voy a compartirles un audio que me pareció. Los telescopios más poderosos del mundo están ajustando su mirada. Están todos uniéndose, como ha pasado pocas veces en la historia, para observar todos juntos y mejorar el conocimiento que tenemos respecto de un objeto. Un objeto que se llama 31 Atlas, que acá, se alcanza a ver acá. Esto fue descubierto, de verdad, hace muy pocas horas. pero una observación accidental que... ...y se dijo a ver la velocidad que tiene... ...es un objeto del que todavía no sabemos tanto... ...pero sabemos lo suficiente para decirle lo siguiente... ...mide entre 20 y 40 kilómetros de diámetro, es enorme... tiene una velocidad increíble... ...y lo que los científicos están diciendo ahora... ...es que sería un objeto interestelar... ...¿qué significa esto? ...que viene desde fuera de nuestro sistema solar... Y esto es raro, esto no pasa muy seguido, solo ha pasado dos veces antes que hemos podido captar objetos que vienen viajando a una velocidad increíble, impresionante, que vienen camino hacia nuestro planeta. Este va a pasar más o menos por por diciembre, va a pasar cerca de eh, la Tierra, cerca del Sol también, como a unos 200 millones de kilómetros, pero atención con esto, porque los científicos están diciendo que vamos a tener que observarlo con mucha detención, porque puede traer respuestas interesantes yo un dato querido se ¿Eh? el primero de estos objetos se hizo mundialmente famoso se llamaba Oumuamua, y hay científicos muy reputados que todavía mantienen la hipótesis de que este tipo de objetos el lo era en verdad una nave espacial extraterrestre. ¿Lo dijo alguien en serio? Yeah. Muy bien. Tenemos declaraciones también respecto de algunos detalles que se conocen y lo que falta por conocer de este objeto que viene en camino. Yeah. Este es solo el tercer objeto interestelar que se descubre. Esto es un objeto que se formó no en torno al Sol, sino que en torno a otra estrella y que nos visita. Por lo tanto, es una rara oportunidad para investigar objetos extrasolares. Aquellos que no tienen que ver con la formación del sistema solar y por lo tanto despiertan el interés de toda la comunidad planetaria bueno tenemos una gran curiosidad entonces son momentos únicos eh, situaciones extrañas y raras como define él Dani ¿con qué nos podríamos encontrar por ejemplo? atención con eso mira te lo voy a responder pero antes deja, deja sentirme un poco cuidoso ok esto se, se detectó gracias a tecnología chilena Ajá. ojo con esto sistema Atlas y otra cosa importante también de la que tenemos que estar orgullosos, Chile oficialmente ya forma parte del plan de defensa planetaria con el nuevo telescopio Vera Rubin que tuvimos noticias la semana pasada que comenzó a observar, vamos a poder ver este tipo de objetos muy claramente y otro más, se va a hacer una gran película del cielo y atención, porque vamos a poder detectar de nuevo desde Chile usando el Vera Rubin con la cámara digital más grande del planeta, el telescopio más poderoso bueno ahí teníamos <risa> Este tipo de, de objetos que aparecen forman parte del plan de la confederación para ir eh, dando a conocer en forma masiva, a pesar de que los personajes que lo dan a conocer son absolutamente inapropiados, por no decir un epíteto más fuerte, inapropiados para dar a conocer el tema, por las razones que todos conocemos, este es un fenómeno que se esconde, y entonces... Parece que los escogen con pinza para para que digan y presenten el tema de una forma tan estúpida como lo presentan. Entonces, poco a poco la gente va a perder el miedo a este tipo de cosas, porque como no va a pasar nada, y son todo este tipo de, de eventos salen a, a conocer más que por, por la NASA y por estos eventos, Por los eh, eh, gracias a los astrónomos independientes que no están que, que se pueden visitar los sitios de la nasa de la eso y de, y, y, y por eso que ellos pueden dar a conocer este tipo de cosas y está llegando a la televisión abierta pero para para no causar revuelo digamos Igual ponen a este tipo de personajes para para mostrar, sin mostrar nada, porque ni, ni pensar ni, ni hacer pensar a la gente tampoco. Entonces, no le da mayor importancia, pero forma parte justamente del, del, del lo, de la previa del contacto cósmico, porque están dando a conocer distintos objetos para que la gente empiece a, a perderle el miedo a todo lo que venga desde el espacio exterior. A propósito de esto tenemos aquí un, una entrevista que le hicieron al, al investigador italiano Pier Giorgio Caria que dijo, bajo el título Estamos en la era de la revelación. El investigador ha comenzado señalando que a pesar de la reticencia de los gobiernos Grandes revelaciones están por llegar. Nos has explicado cómo el tema de los ovnis, que durante mucho tiempo se consideró una tontería, entre comillas, ha agarrado terreno en el debate público. Nos ha citado un artículo crucial de New York Times, publicado en diciembre del 2017, que develó la existencia de un programa secreto del Pentágono sobre el estudio de fenómenos aéreos no identificados, UAPS. Este programa, dirigido por Luis Elizondo, fue fundamental en la apertura de de puertas que antes pero estaban cerradas. El testimonio de David Rush, oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex agente de inteligencia, también ha mencionado se ha mencionado en el encuentro. Rush afirmó que el gobierno de Estados Unidos había recuperado naves y cuerpos extraterrestres desde hace décadas y que empresas como Wrighton Company, una gran corporación industrial y uno de los contratistas de defensa militares más grandes de los Estados Unidos, Están trabajando en la retroingeniería de estas naves. Estas declaraciones, aunque impresionantes, se vieron complementadas por el propio Donald Trump Jr., quien en una entrevista mencionó que su padre, el presidente Trump, sabe más de lo que dice sobre los ovnis, pero no puede revelarlo. Una de las revelaciones más impactantes que compartió CARIA ha sido sobre el grupo de trabajo de desclasificación que se creó en febrero de este año. Este grupo, parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, está destinado a investigar fenómenos aéreos no identificados, objetos sumergibles no identificados y otros secretos federales como los asesinatos de figuras como John Kennedy y Martin Luther King. La congresista... Los del mundo están ajustando su mirada... La congresista Ana Paulina Luna, representante de la de Republicana de la Florida, ha sido mencionada por Caria como una de las figuras clave en este proceso. Alguien está que está trabajando arduamente para garantizar la transparencia y la apertura de los secretos de la administración estadounidense. A través de este comité se espera obtener respuestas sobre lo que nos ha mantenido oculto durante décadas, como también la lista de clientes de Jeffrey Epstein y los archivos relacionados con los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas Pier Giorgio Caria ha destacado el trabajo de Dan Farah, un productor que está preparado una serie de documentales titulada la era de la desclasificación este proyecto de testimonios reúne testimonios de personas de altísimo nivel dentro del gobierno de la industria militar como Exfuncionarios de la CIA, la NASA, la Marina de Estados Unidos, Kari explicó que este impresionante documental revela información clave que ha sido ocultada durante años, pero que ahora está al alcance de todos. El trailer del documental es impactante ya que varios de los testigos involucrados afirman haber visto naves no humanas y seres de otros mundos. Uno de los testimonios más impresionantes es el de Luis Elizondo, quien dirigió Dirigió el programa secreto del Pentágono y ha detallado cómo el gobierno de Estados Unidos ha estado involucrado en una guerra secreta para estudiar y replicar la tecnología de naves extraterrestres. Le preguntan qué implica el contacto con extraterrestres. La conversación ha dado un giro importante cuando Ocaria ha reflexionado sobre el impacto que tendría la re revelación de la existencia de vida extraterrestre en la humanidad. A pesar de los temores y dudas que persisten en muchas personas, el investigador ha señalado que el contacto con seres más avanzados podría ofrecer problemas, solución a problemas más graves, los problemas más graves de la humanidad, como el cambio climático, las crisis políticas y las guerras. Sin embargo, Pierre Joly también ha advertido sobre los riesgos que esta de este, de esta información podría ser utilizada de manera incorrecta. Care ha expresado su convicción de que estamos viviendo un tiempo histórico, uno que será recordado como el inicio de la nueva era de descubrimientos que cambiarán el rumbo de la humanidad. También ha dejado claro que la manera en que el pueblo reciba y utilice esta información será crucial para determinar si como especie seremos capaces de manejar el conocimiento de una inteligencia no humana de manera constructiva y positiva para todos. Actualmente se habla mucho de los extraterrestres, pero parece que esto está siendo usado como una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas, como por ejemplo la situación geopolítica, Más no obstante, no podemos olvidar que estas fuerzas ya están aquí, presentes de una forma que no podemos y no debemos ignorar, detrás de un conjunto de hechos y circunstancias con los que el poder pretende ocultar la realidad. Desde noviembre del 2024 hasta enero del 25 sucedieron eventos en Estados Unidos fuera de lo común. Se violaron especies aéreos de bases militares clave incluidas las bases nucleares. Drones alienígenas y OVNIs interfirieron con instalaciones militares de altísimo nivel, mostrando que existe una fuerza capaz de actuar a su voluntad. Esta situación ya ha sido testimoniada por numerosos militares. Un caso particularmente relevante ocurrió el 24 de marzo de 1967 en la Fuerza Aérea Manström, en Montana, el ex oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Robert Salas, relató cómo un OVNI detuvo los misiles nucleares de la base de Manson durante toda una noche. Este tipo de tecnología, que debería ser impenetrable, fue neutralizada por objetos desconocidos. Las ojigas nucleares fueron temporalmente desactivadas, adoptando una condición imposible de lanzar. Sala ha sido entrevistado ampliamente y su testimonio ha sido entrevistado ampliamente, perdón. Y sus testimonios son parte de una creciente recopilación de pruebas sobre este tipo de intervenciones. Pero Giorgio nos ha explicado cómo, además de vigilar los arsenales nucleares del planeta, estos seres también están preparando un contacto directo con la humanidad. Laura Eisenhower, bisnieta de Dwight Eisenhower, reveló que su familia sabe que el presidente el ex presidente tuvo encuentro con seres extraterrestres. En 1954, estos seres ofrecieron un plazo de 50 años para que Estados Unidos se preparara para un contacto abierto. Este periodo terminó en 2004, lo que coincidió con un aumento masivo de habitamientos ovnis. El conflicto entre Rusia y Ucrania no es tan sencillo como parece. Detrás de Ucrania se encuentra la OTAN, con el apoyo de Estados Unidos, Europa y Australia, que está armando a Ucrania para enfrentarse a Rusia. La guerra no es solo un conflicto militar, sino también un juego de manipulación económica. La industria armamentista se beneficia enormemente de esta rivalidad, mientras los ciudadanos pagan el precio con sus recursos y bienestar Los avistamientos de OVNIs han aumentado considerablemente, especialmente en Ucrania. Donde los militares han grabado estos eventos. Este aumento está vinculado a una crisis mundial en aumento que afecta el medio ambiente, la justicia social y las desigualdades económicas. Los poderosos siguen enriqueciendo a unos pocos, mientras las masas sufren una pobreza cada vez más creciente. En el ámbito global, la guerra en Ucrania ha puesto a Europa en una carrera armamentista muy peligrosa. A pesar de la evidente incapacidad de ganar una guerra contra Rusia, las potencias occidentales semanalizan siguen alimentando el conflicto esto podría conducir a una guerra nuclear total lo que tendría consecuencias catastróficas no sólo para la humanidad sino para todo el sistema solar algunos se preguntan si los extraterrestres son una amenaza para la población mundial aún así la verdadera amenaza en la especie humana en lugar de mirar hacia el espacio exterior deberíamos centrarnos en los problemas internos como la corrupción la violencia y la destrucción de los recursos del planeta los extraterrestres han estado presentes desde tiempos antiguos según testimonios que datan de hace miles de años pero hoy día parecen estar interviniendo más debido a la grave situación del planeta ha quedado muy claro que los verdaderos enemigos del pueblo no son los extraterrestres, sino aquellos que controlan el poder en la tierra. Los gobiernos, la élites y las fuerzas que perpetúan la guerra y la explotación son los verdaderos opresores. Pierre Giorgio nos ha contado que el fin de semana pasado, Roma ha sido escenario de una importante protesta en sus calles convocada por Giuseppe Conte, líder del partido Movimiento Cinco Estel y ex primer ministro italiano. La manifestación ha reunido a unas 100.000 personas y se ha centrado en la crítica a la carrera armamentista que él rechaza rotundamente. Según Conte, el pueblo italiano necesita priorizar recursos en áreas como la educación, el empleo y la sanidad, en lugar de destinar fondos a armamentos. Además, Conte se ha destacado por su firme postura en contra del genocidio que se está viviendo en Gaza. Es urgente que la colectividad se enfoque en la paz. Como dijo recientemente el político italiano, si se quiere la paz se debe intervenir en diplomacia y no en armas. El camino hacia el cese de las autoridades es claro, debe estar basado en la cooperación, el diálogo y el respeto mutuo, no en la acumulación de poder militar. Si seguimos por este camino, la guerra será inevitable. Estamos en una situación muy peligrosa, con el riesgo de una tercera guerra mundial cada vez más cercana. La historia muestra que las luchas de supremacía entre las grandes potencias pueden conducir a catástrofes globales irremediables. Los políticos deben tomar decisiones sabias y priorizar la paz, no la guerra. Nuestra humanidad enfrenta un futuro incierto, pero aún no hay tiempo para cambiar el curso de nuestra historia si actuamos con conciencia y responsabilidad. Conceptos importantes que que resumió el estigmatizado Giorgio Bondiwani en una entrevista que se le hizo el 22 de junio de 2025 en Casola, en la provincia de Villenza, un encuentro con el estigmatizado italiano titulado Dios es ciencia, viaje de conocimiento entre leyes universales y fe. La entrevista realizada por Sara del Santo y Michela de Laco, que se en la relación existente entre las leyes de creación y la fe bueno no siempre nos damos cuenta de que existen leyes universales que regulan toda la creación toda nuestra existencia y no siempre podemos tomar conciencia del hecho de que Dios se expresa a través de fórmulas matemáticas plasmadas en las perfectas y maravillosas formas de la naturaleza quizás es horas de hacer un esfuerzo Y ver la esencia de Dios solo desde el punto de vista fideístico e imaginario, sino desde el punto de vista científico y concreto. Dios no es una entidad, una entidad abstracta que solo podemos imaginar, sino una presencia concreta que podemos tocar a diario a través de sus formas y manifestaciones. La salvación ofrecida por Cristo. El hecho de que solo algunas personas puedan ver a Dios en estos términos científicos espirituales, mientras que otras no, se debe a una mayor evolución y apertura espiritual. Y también, por cierto, la disponibilidad de la persona, del mensajero en este caso. Pero Cristo ofrece la salvación a todos. Por ejemplo, quienes se oponen a la injusticia y luchan contra las guerras, son aquellos que ven a Dios, mucho más que quienes son indiferentes o que piensan que una guerra es justa. La oferta de salvación es para todos. Luego la aceptación depende de las elecciones que se hacen, o que hace cada uno. Por ejemplo, el mártir que sufre la violencia y la injusticia, es salvo por antonomasia. Sobre el concepto de trinidad. El concepto de trinidad expresado por la iglesia no está equivocado, pero se limita al hecho de Dios en tres personas en una. Sabemos que tres personas... En, es, en una es la formación perfecta del hombre Dios, es decir, cuando un ser alcanza la séptima dimensión es trino y uno, trino y uno para quienes viven en la dimensión material. Nosotros vemos desde esta dimensión una trinidad, porque cuando la trinidad se manifiesta en nuestra dimensión, se manifiesta como hombre y mujer con el hijo en sí. Entonces en nuestra dimensión la trinidad se divide, mientras que su dimensión permanece perfecta. En su dimensión permanece unificada. Sobre la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es lo que siembra se cosecha. El universo es una entidad sensible que reacciona a nuestras acciones. Por ejemplo, la Biblia los filisteos aplastan a los judíos porque desobedecieron a Dios. O Dios permitió que el imperio romano aplastara a su propio pueblo porque había desobedecido. Y Dios hizo pronunciar la frase cuando crucificaron a Cristo que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y así que si hoy justificamos una guerra, un genocidio como el que está ocurriendo en Gaza sufriremos las consecuencias según la ley de causa y efecto si las autoridades o los ciudadanos comunes no se comprometen Dios nos golpeará con un gran terremoto por ejemplo o con el volcán Marsili que se despierta probó con Tsunami. Esta es la ley de causa de y efecto. La búsqueda de la verdad. Nosotros debemos tener inteligencia, discernimiento y libertad, porque sin estos supuestos se actúa solo por instinto como los animales. Estos son los medios que debemos utilizar para avanzar en la evolución. Pero nuestro objetivo debe ser siempre alcanzar la verdad. Porque solo la verdad nos hará evolucionar. No hay conocimiento sin verdad. Si conocéis la verdad, seréis libres de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿recuerden? Cristo insiste morbosamente en la verdad porque es la vía que podamos tomar y alcanzar la evolución. Con discernimiento y libertad podemos encontrar todo, pero no la verdad. El conocimiento de la verdad, aunque a veces duele por dentro, te permite pensar todo. Sobre Hitler y la genética de Caín Adolf Hitler encarnó al anticristo en ese momento histórico, infundiendo en el mundo el germen de la raza puro, de la raza superior. De ahí el germen de la discriminación, del fascismo, del nazismo, del concepto de superioridad hacia el prójimo del supremacismo. En la raza Arya Hitler también inculca la genética de Caín para ser dominador de sobre los pueblos, pero aquellos que hoy gobiernan Israel son hijos espirituales del modelo de Hitler y están poniendo en práctica su mismo procedimiento de superioridad y exterminio. El modelo que existe en vuestro planeta si tuviera que hablar como si fuera Adoniesis es el hitleriano. Hitler es la reencarnación de Caís, de Judas, del anticristo. El modelo actual de los bancos, el sistema sanitario, de la política y de los empresarios, es un modelo hitleriano. Sobre el miedo a la muerte, el hombre le tiene miedo a la muerte porque le teme a lo desconocido. Todos nosotros desde que nacemos sabemos que debemos morir. Luego al crecer eliminamos este recuerdo porque no sabemos que hay detrás de la muerte. No somos conscientes de ello. No sabemos a dónde irás después de morir. No sabes lo que hay. No sabes si te sumerges en la oscuridad y todo termina. Así que, ante todos estos dramas, teme tememos a la muerte. Porque es parte de la estirpe de Caín inculcarnos desde la infancia que desde después de la muerte no hay nada. O que hay un Dios y que vas al paraíso o al infierno. En cambio, debería existir una ciencia del espíritu que prepare a la persona desde su nacimiento para regocijarse después de la muerte, para vivir este mundo como una escuela, como un examen, para luego enfrentar la muerte y entrar en el mundo verdadero, la verdadera dimensión, la verdadera patria, la verdadera vida, el verdadero amor, la ciencia del espíritu que desde el nacimiento prepare a la persona para la idea de que la muerte es sólo un paso necesario. Si observas cómo se enamoran los delfines y las ballenas, es algo que ni siquiera nosotros sabemos hacer. Nosotros imitamos a las ballenas porque nosotros no somos originales. Tenemos el discernimiento. En cambio, las ballenas tienen dentro la inteligencia omnicreante. Cuando se encuentran, se cortejan de manera sublime. La hembra responde y se concede sólo si encuentra en el macho respeto, adoración, instinto de creación, belleza y fuerza. El macho debe realizar el instinto para la procreación y la proliferación de la vida. Esta es la inteligencia omnicreante, que es un instinto perfecto, matemático, para la continuidad de la vida en todos los universos. Son los genios solares quienes dictan leyes y órdenes, pero la inteligencia omnicreante tiene un instinto perfecto para conjugar el universo de manera perfecto y lo hace por instinto. Las leyes que han sido dadas en el universo fueron pensadas por la inteligencia omnicreante y luego transferidas a los genios solares para mantener el orden. Pero el orden solo se mantiene si hay libre albedrío, y dado que la inteligencia omnicreante desea que sus criaturas alcancen su evolución, es aquí que fue necesario crear el libre albedrío, la individualidad, para que el ser creado Aprecie la inteligencia omnicreante y la adore. Cuando la inteligencia omnicreante le dice algo a Adoniesis, no lo hace pensando, sino por instinto. Entonces Adoniesis recoge este instinto de la fuerza creante y lo transforma en eso que él desea. más inteligente del mundo revela que ha recibido amenazas del norte por creer en Jesús. Kim Jong-un el surcoreano reconocido oficialmente como el hombre con el coeficiente intelectual más alto del planeta que es un CI de 276 ha generado un intenso debate global no solo por su extraordinaria capacidad intelectual sino por su firme y pública confesión de la fe cristiana. En las últimas semanas, Kim ha denunciado que tras hacer viral su declaración, dijo, creo que Jesucristo es Dios, el camino, la verdad y la vida. he recibido Ha recibido amenazas de muerte y mensajes hostiles a través de redes sociales y canales privados. Kim, doctor en neurociencia clínica y licenciado en teología por la Universidad de Young Seis, en china sorprendió al mundo el pasado junio con la una publicación de la red social x que superó los 18 millones de visualizaciones como poseedor del récord intelectual más alto del mundo dijo creo que jesucristo es dios el camino la verdad y la vida en su canal de youtube reafirmó dios existe 100% lo creo estas afirmaciones lejos de pasar desapercibidas lo han convertido en blanco de amenazas y ataques según ha denunciado el propio Kim en sus plataformas. A pesar de las amenazas, Kim ha declarado que no se dejará intimidar y que seguirá compartiendo su fe defendiendo el derecho de todo ser humano a buscar la verdad sin miedo. Creo que la Biblia es la palabra perfecta, eterna y final de Dios. Por lo tanto, la Biblia no necesita ser actualizada. Es el mundo el que necesita ponerse al día. Escribió recientemente en sus redes sociales. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? ¿Quién lo diría, no? Bueno, aquí en este micrófono hemos dicho muchas veces de que de que tanto los filósofos, los grandes científicos, los grandes físicos, premios Nobel de Física, todos están de acuerdo en que Dios existe, ninguno niega a Dios y ninguno descalifica la Biblia, todo lo contrario. se dirige hacia la tierra, pero nadie está hablando de eso, la NASA lo tiene registrado como objeto 1997-XR1, pero curiosamente ya no aparece en su sitio web Ocultaron el 3 de abril de este año Según un filtrador en Reddit, Con acceso a datos de vigilancia espacial La probabilidad de impacto real es mucho mayor De lo que se dice públicamente Pero lo más extraño es la fecha Ese día coincide con un simulacro global de emergencia Programado por FEDA, la ONU y esta SpaceX Un simple ejercicio o preparación para lo inevitable Algunos usuarios en TikTok Van a haber escuchado vibraciones extrañas en sus ciudades ¿Es el cielo preparándose o es otra cosa? Si este video desaparece, ya sabes por qué. Comenta, 1997-XR1 está en camino y compártelo antes de que lo borre. Nos quedan días o solo horas. Un asteroide del tamaño de Manhattan se dirige hacia la Tierra. Pero nadie está hablando de eso. La NASA lo tiene registrado como objeto 1997-XR1, pero curiosamente ya no aparece en su sitio web. ¿Por qué no ocultaron el...? Bueno, ahí tenemos... Por fin la solución... Algo... Algo interesante va a compartir con ustedes. Y esta cosa que tiene que... Eliminar a troncos... ...desafió a Dios... ...y un diluvio apocalíptico arrasó. Texas es la ira divina. El mundo tiembla ayer. El alcalde de Texas vio al cielo. Si Dios fuera ilegal... Mortadillos, y en menos de 12 horas, un diluvio bíblico desató el caos. Casas arrancadas, calles convertidas en océanos de furia. Y una tragedia que corta el aliento. Más de 26 niñas desaparecidas en un campamento juega, los soberbios, son humillados y los humildes exaltados, es esta la señal que el mundo necesita, un rugido divino contra la rebeldía, únete al debate, ¿crees que Texas pagó el precio de desafiar lo sagrado? Comparte este video y... ¿Qué le parece, mis queridos auditores? El mundo despide. Noticias de última hora ¿no? Un desenlace que está dejando en shock A todo un país Los dos niños pequeños Que fueron arrastrados ayer Por una violenta corriente de agua Han sido encontrados con vida Pero la forma y el lugar En que fueron hallados Desafían toda lógica Y están siendo considerados un milagro Ayer la pequeña Sofía de 5 años y su hermano Leo de 7 jugaban en el patio de su casa cuando una inundación repentina convirtió las calles en un río furioso la corriente se los llevó en un instante durante más de 24 horas cientos de voluntarios y equipos de rescate peinaron la zona sin descanso la esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba pero esta mañana ocurrió lo imposible un helicóptero de la policía los avistó desde el aire. Estaban en un pequeño terreno elevado, una especie de isla de lodo, rodeada por completo por las aguas embravecidas. No había forma humana de que los niños hubieran llegado hasta allí por sí solos, y mucho menos de que hubieran sobrevivido a la fuerza de la corriente. Lo más increíble de todo, cuando los rescatistas descendieron, los niños no estaban llorando ni asustados. Estaban sentados jugando tranquilamente con unas piedras. Al preguntarles cómo llegaron allí, la pequeña Sofía respondió, una señora bonita con un vestido brillante nos sacó de él. Agua y nos dijo que esperáramos aquí, que pronto vendrían por nosotros. Este suceso pone ahora en la mira al constructor... Ahí. Ahí lo corté porque seguía la estupidez de la noticia, pero... ¿Qué les parece, mi querido? Por un lado, la actuación de de la justicia divina contra la soberbia del hombre en Texas y por otro lado un milagro que salva a unos niños y en los niños que no mienten los niños menos de esa edad eh, y solos porque si hubieran un adulto podrían ser inducidos a mentir pero estando solos ellos no mienten tenemos que creerle a los niños y hablaron de una señora los rescató una señora con un vestido brillante. ¿Qué creen ustedes que puede ser esa señora que lo dejó ahí y los dejó y estaban tranquilos porque serían rescatados? Eso es lo que tenemos que ver, queridos amigos, auditores. Tenemos que ver las señales, tenemos que ver la mano del cielo en todas las cosas que están pasando porque los milagros en estas catástrofes están a cada rato. Pero claro, siempre los medios de comunicación procuran esconderlos. Nunca nos van a hablar de los milagros, porque si la gente empieza a verificar que se producen y empieza a ver los milagros, la gente se va a convertir, y eso no le sirve a quienes mandan. No le sirve al demonio, al anticristo. Entonces, siempre nosotros tenemos que ver Más allá siempre porque nunca nos van a decir que se trata de un milagro divino jamás por eso que le presento este hecho por un lado el, el, lo que pasó en texas producto de la soberbia muy característica de los líderes no del pueblo de la, más que más que del pueblo de los líderes norteamericanos y un milagro en los niños. ¿Quién cree en usted que fue la persona que los rescató? Eso se los dejo a, a ustedes. Eso es lo que vamos a estar viendo muy seguido ahora en estos tiempos con la catástrofes. Vamos a ver catástrofes horribles, pero también vamos a ver milagros pero tenemos que verlo nosotros porque nunca nos van a contar que son milagros tenemos que ir más allá siempre ver a los hechos que, que son llamativos en ese sentido y que pueden ser un milagro y tratar de investigarlo y ahí nos vamos a dar cuenta de que efectivamente ahí sí que hay un milagro y a propósito de milagros de la, de la señora que dicen ellos vamos a hablar de esta señora un poquito hacia el año 587 antes de cristo el profeta Jeremías escondió el arca para evitar que la profanaran cuando los inversores babilonios estaban a punto de destruir el templo llegó Jeremías y encontró una cueva y llevó allí la tienda y el arca y el altar y el incenso y, cerró la, y selló la entrada Algunos de los que le siguieron volvieron para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando se enteró, Jeremías les reprendió diciendo, «El lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y muestre su misericordia». «Entonces el Señor mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube». Cuando Jeremías habló de la nube, se refería a la chequina o nube de gloria. ¿Qué sería esa nube de gloria, mis queridos auditores? que cubría el arca de la alianza, que significaba la presencia de Dios en el templo de Salomón, el arca estaba en el santo de los santos. ¿Qué de la chequina que se menciona en el Antiguo Testamento? ¿O nube de gloria? ¿Una nube luminosa? ¿Qué podría ser? Esas son las cosas que tenemos que leer entre líneas nosotros. Y cuando Juan nos muestra el arca de la alianza, resulta que es una mujer. Juan prepara al lector esto en Juan en el Apocalipsis prepara al lector para la aparición del arca tras el clarín de la séptima trompeta del séptimo ángel vengador se trata de una clara alusión a la primera y mayor batalla que luchó Israel al entrar en la tierra prometida ese era el verdadero Israel no el de ahora que es una farsa Dios mandó que el pueblo elegido entrara en Liza llevando el arca delante de ellos de este modo, Apocalipsis 11.15 se hace eco de Josué 6.13. Josué es del Antiguo Testamento, Apocalipsis 11 del Nuevo, cuando al séptimo día tocaron las trompetas y las murallas de la ciudad de Jericó se vinieron abajo. Para el Antiguo Israel, el arca era, en cierto sentido, el arma más efectiva, pues representaba la protección y el poder de Dios omnipotente. De la misma manera, en el Apocalipsis, nos muestra que el nuevo y celestial Israel lucha también con la asistencia del arca como era esperar cuando dice el nuevo y celestial Israel no se refiere a, al, al estado de Israel por cierto Israel significa pueblo elegido por lo tanto el nuevo y celestial pueblo elegido lucha también con la asistencia del arca como era de esperar el arca va a aparecer con efectos especiales espectaculares entonces se abrió Israel el templo de Dios en el cielo, dice el Apocalipsis 11, 19 Y apareció el arca de la alianza dentro del templo Y se produjeron relámpagos y fragor Y truenos y temblor en la tierra Y fuerte granizada Fíjese que el capítulo siguiente Que es el capítulo 12, el versículo 1, dice Entonces abrió el templo de Dios en el cielo Y apareció el arca de la alianza Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida del sol con la luna bajo pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza esa es el arca de la alianza la mujer esa es, mis queridos amigos, el arca de la alianza que es el arca de salvación pero aún no hemos resuelto cómo esta mujer puede ser también el arca de la alianza debemos considerar en primer lugar lo que hacía la hacía tan santa y especial el arca. Efectivamente, lo que la hacía santa era su contenido. Allí estaban los diez mandamientos, la palabra de Dios inscrito por el dedo de Dios, el maná, el pan milagroso enviado por Dios para alimentar a su pueblo en el desierto y la vara sacerdotal de Aarón. Pero entonces lo que hacía santa el arca hacía aún más santa a María. Si la primera contenía la palabra de Dios en piedra, el cuerpo de María contenía la palabra de Dios encarnada. Si el arca conservaba milagroso el pan del cielo, el cuerpo de María guardaba el mismo pan de vida que vence a la muerte para siempre. Si la primera arca custodiaba la vara del antiguo sacerdote de viejos tiempos, el cuerpo de María contenía la persona divina del sacerdote eterno Jesucristo. Lo que vivió San Juan en el templo del cielo era mucho más grande que el arca de la antigua alianza. Juan el arca de la nueva alianza, el vaso cogido para llevar al mundo de la alianza de Dios de una vez y para siempre. Los escritos de San Lucas son los otros grandes filones bíblicos de la doctrina mariana. Es Lucas quien cuenta el relato de la Anunciación del Ángel a María la visita de María a Isabel, de las milagrosas circunstancias del nacimiento de Jesús, de la purificación de la Virgen en el templo, de la búsqueda de su hijo cuando tenía 12 años y de su presencia entre los apóstoles en el primer Pentecostés. Lucas era un literato meticuloso. Los expertos se han maravillado siempre de la forma en que el Evangelio de Lucas establece sutiles paralelismos con textos clave en el Antiguo Testamento. Uno de sus primeros ejemplos narrativos es el relato de la visitación de María a Isabel. El lenguaje de San Lucas parece haberse hacerse eco en el relato en el segundo libro de Samuel, del viaje de David para llevar a Jerusalén el arca de la alianza. La historia comienza con que David se levantó y se fue. El relato de Lucas de la visitación comienza con las mismas palabras, María se levantó y se fue. En sus respectivos viajes, María y David se dirigieron a la región montañosa de Judá. David reconoce su indignidad con las palabras, ¿Cómo puede el arca del Señor venir a mí? Palabras que encontramos repetidas cuando María se acerca a su pariente Isabel. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Date cuenta que la frase es casi literal, excepto que el arca es reemplazada por madre. Más adelante David bailó de alegría en presencia del arca y encontramos que se usa la expresión similar para describir que la niña saltó en el el niño saltó en el seno de Isabel cuando se acercó María. Finalmente el arca permaneció en las montañas durante tres meses, el mismo tiempo que permaneció María con Isabel. El libro de la Segunda Escritura fue escrito con toda certeza después de su muerte y ese libro de el Apocalipsis por así decirlo la canoniza y la corona en efecto Lucas de un modo discreto nos muestra que María en era el arca de la nueva alianza las pruebas son demasiado fuertes para hacer creíble cualquier otra explicación la mujer del apocalipsis es el arca de la alianza en el templo del cielo y esa mujer es la Virgen María es importante comprender estas cosas mis queridos auditores porque yo les aseguro que en tiempo de catástrofe miren lo que les voy a decir en tiempos de catástrofe cuando estén cada uno de nosotros estemos en situaciones difíciles la primera ser divino que vamos a ver va a ser a la Virgen María aunque no creamos en ella en conclusión la mujer del apocalipsis debería ser, debe ser una persona concreta que personifica a un colectivo el sindicado primario más aún tanto para la mujer como para su hijo, debe pertenecer a la persona individual histórica, la Virgen María que al mismo tiempo fue madre de Cristo y de los miembros de su cuerpo místico. Durante los últimos siglos los seres humanos hemos olvidado nuestro origen y por consiguiente hemos descuidado nuestra propia energía femenina, la misma que en las antiguas culturas se protegía, se respetaba y se adoraba ese olvido nos está costando bastante caro en este final del tiempo pues no solo hemos descuidado nuestro origen sino que nos hemos desconectado de nuestro espíritu en consecuencia esta desconexión es lo que hace que en el mundo actual predomine la violencia por sobre la tolerancia y que el amor esté circunscrito a las relaciones interpersonales hemos olvidado de alguna manera el legado que nuestra madre nos deja el amor incondicional la tierra es sin indudada la primera mujer, la primera sacerdotisa, pues nos alberga, nos cobija, nos da el sustento, el alimento y nos brinda la posibilidad de realizarnos en la materia. La Pachamama, la Tonanzin, como la llaman los abuelos de Anahuac. Somos tierra, nuestro cuerpo está compuesto de sus mismos minerales, de su misma composición y por ende se lo debemos a ella. Nuestro cuerpo nace de ella y vuelve a nutrirlo tarde a temprano en esa alquimia de evolución que ella genera milenio a milenio, en la cual nosotros transitamos ignorantes de nuestra misión, el agradecimiento. El fin de los tiempos alude, a, no a un calendario en donde se terminará todo, sino a que se rompen paradigmas y se caen las viejas estructuras y volvemos a renacer en otra frecuencia, en otra vibración el nuevo complejo residencial. Wow. Mis queridos auditores, vamos a ir, llegan preguntas de, de ustedes, así que vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Vamos con las preguntas. Lorena, ¿es verdad que el Anticristo es de Irán? Paula, en cada... No, mi querida Lorena. Definitivamente lo afirmo con responsabilidad. El Anticristo no es de Irán. Eso seguramente lo han dicho... Personas, eh, las personas, la persona, no, lo, lo dicen los medios predominantes que manejan la información del mundo o sea, la desinformación del mundo y nos mienten el anticristo no es dirán el anticristo, te digo, es de Europa vive en Europa y se mueve entre Europa y Estados Unidos y es católico, y va al Vaticano se dice católico no es que sea católico, se dice católico, se dice cristiano. Es un un personaje que tiene los, los supuestos valores occidentales predominantes que son los que defienden ellos, los occidentales, que son los valores de aplastar al pueblo, de ser racistas no permitir, por ejemplo, que lleguen... Eh, los inmigrantes de áfrica eh, los valores del genocidio esos son los valores que, que predominantes del anticristo, y que por cierto es europeo y tiene un nombre europeo así que no no es dirán de definitivamente vamos con otra pregunta Hola, ¿está bueno tu programa? Una consulta Es verdad que el Vaticano es un Nido de serpientes Y no representa verdaderamente a Dios Paula. Efectivamente, querido El Vaticano es una, un nido de víboras El, el Vaticano es... una degeneración total de lo de la primitiva iglesia de Cristo que durante los tres primeros siglos después de Cristo era perseguida después en el siglo IV dejó de ser perseguida eh, pactó con el imperio y, y ahí cambiaron la enseñanza espiritual que era muy incómoda para el poder como sigue siendo siempre incómoda, porque todos los los santos, por ejemplo, han sido perseguidos. Porque los santos hablan de la enseñanza espiritual tal y como es. Pero las falsas enseñanzas, la, la, la, la iglesia cristiana después se degeneró y se transformó en la iglesia católica y no se eliminaron todas las enseñanzas nos transformaron en ritos para tenernos ignorantes entonces la, ahí la iglesia entró al mal, yo siempre en este micrófono digo, lo he dicho cien veces poco la iglesia está hace 1700 años 1700 años en manos del mal entonces efectivamente es un nido de vibras está construido por el mal con con con señales de adoración al, al mal entonces no no tiene nada de dios nada solamente nada de dios el, el Papa francisco que falleció hace poco vivía en no vivía en el Vaticano, vivía en Santa Marta, un departamento de 50 metros, no, ni siquiera iba a vacaciones, porque estaba amenazado. Eh, entonces, porque las cosas que decía incomodaban al, al resto de, de los de los cardenales, pero la, el Vaticano es un nido de vibras, tal como tú muy bien dices. Esteban, ¿por qué los judíos mataron a Jesús? porque nunca lo reconocieron como su sanador, salvador? Esteban, ¿por qué los Bueno, los judíos... No reconocieron a Jesús Pero no estoy hablando del pueblo judío Sino que estoy hablando de los... El poder de los judíos, los fariseos... Eran in incomodados con la enseñanza de Jesús No le gustaban No les permitían a manejar a la gente Y les les impedían o, o, o no les permitían tener riquezas Porque ellos seguían a, a un Dios falso Que era Yahvé Y Jesús Hablaba de otras cosas no hablaba de riquezas hablaba de abandonar todo eh, hablaba en contra de los poderosos y defendía a los débiles entonces no les gustaba Jesús era recuerden que Jesús hizo echó a los mercaderes del templo entonces condenó a los fariseos les dijo muchas veces sepulcros blanqueados les dijo les dijo les dijo que iban al infierno los condenó ustedes no entran al reino ni dejan entrar a nadie porque están son guías ciegos que guían otros ciegos entonces por eso lo condenaron era un personaje incómodo para ellos Jesús no lo reconocieron porque no les convenía. No le servía. Ahora ellos ellos están esperando a su mesías, pero su mesías va a ser el anticristo. Ahí es donde está el engaño, mis queridos autores. Tenemos que tener ojo con eso. Ahora ellos están esperando a su mesías. Y hablan del tercer templo y esas esas son señales del Antiguo Testamento, esas Las verdaderas señales del retorno de Cristo no están en el Antiguo Testamento, están en el, en el Evangelio. Entonces ahí no nos no podemos dejar engañar. Entonces, el falso Mesías, que es el Anticristo, es el que ellos esperan. El Mesías de los judíos. Vamos con otra pregunta. desde la serena ¿cuál es el objetivo finalmente de lo que estamos viviendo? aparentemente iba a comenzar la tercera guerra mundial y de donde realmente desapareció era meternos miedo Miriam me Mi querida Miriam a ver si entendí tu, el sentido de tu pregunta el objetivo de meternos miedo o sea como que tú das a entender que la, la guerra terminó a ver si entendí bien eh, la guerra no dista mucho de terminar todo lo contrario hablamos al principio del programa de que los proyectos son guerra guerra y más guerra eh, los presupuestos de guerra eh, se han multiplicado casi cinco veces entonces lo único que proyecta los gobiernos es guerra. Las economías se sustentan ahora en, en la guerra. Entonces no es para meternos miedo, mi querida. Vamos a leer tu pregunta nuevamente para no cometer ningún error. Desde la Serena, ¿cuál es el objetivo finalmente de lo que estamos viviendo, aparentemente iba a comenzar a la tercera guerra mundial y de una repente desapareció, era meternos miedo Bueno, seguramente tú te informas por los medios eh, tradicionales, claro y, y, y los medios tradicionales no te cuentan estas cosas que contamos nosotros aquí entonces claro, no te hablan de lo del, del, del, que están proyectando la guerra en China de que Estados Unidos quiere... De, de, quiere la guerra con China, porque si, si, si Estados Unidos no, no no está en guerra, no, no se puede sustentar económicamente. Todas las grandes guerras se han sustentado en debacles económicos. Cuando están por caer los países potencias, entran en guerra. De esa manera se buscan levantar. Y se han levantado históricamente. Siempre ha sido así, digamos. Es una estupidez de marca mayor, pero ha sido así. Entonces, la guerra va a ser... Esto no es para asustar a nadie. No es eso. Ellos quieren guerra porque es la única forma de sustentarse, de mantener el privilegio de ser la élite mundial. Quienes promueven la guerra no es el señor Trump. Ninguno de los que tú conoces y que aparecen en la tele son los que promueven la guerra, sino aquellos que están detrás de los de los que tú ves en la televisión. Aquellos que mandan. ¿no? La élite y el anticristo, ellos promueven la guerra. Ellos quieren que haya guerra, sí o sí. y Por eso que Trump que aparecía siendo un pacificador y que prometió terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas y después estuvo haciendo un circo Eh, hablando con Putin varias veces y como intercediendo para terminar con la guerra de Ucrania finalmente lo llamaron a terreno quienes le mandan y, y le dijeron tienes que ir a la guerra le pidieron tienes que bombardear Irán ¿crees tú que esa guerra terminó? esa guerra se está potenciando cada vez más esa guerra no va a terminar, incluso ahora están involucrando otros países quieren meter a Azerbaiyán, eh, está la posibilidad de Turquía, entonces hay varias, te aseguro que no es para asustarnos, muchas cosas hacen para asustarnos, para meterlo miedo pero la guerra mundial está en Ucrania, de hecho Rusia está avanzando incontrarrestablemente, Pero claro, eso no te lo dicen porque los medios que nos informan son justamente contrarios a ellos. A, a decirnos eso porque eh, están quedando ellos un ridículo como como tan que están apoyando a Ucrania. Están perdiendo, todos. Y ahora decidieron aumentar su presupuesto militar al 5%, algo histórico. Nunca visto, ni siquiera de cerca. No. Porque todos los países tenían alrededor del 1% gasto de defensa y ahora tienen el 5% de su PIB en gasto en defensa. Entonces, ¿qué van a hacer? Se están preparando para... Porque tienen miedo que Rusia los invada en Europa. Porque como ellos están amenazando de mandar soldados a Ucrania, eh, Rusia eso no lo va a permitir. Entonces están con la idea de que Rusia va a invadir Europa y si siguen eh, insistiendo es probable que sea así mañana, no, no te digo que mañana pero el próximo año, no sé próximo, luego pero te aseguro sí, con certeza absoluta y no me voy a equivocar de que la guerra va a seguir y seguir y seguir, y cada vez más eso sí, te lo puedo asegurar entonces, lejos de ser una campaña del miedo esto es Eh, es un tema de información mi querida eh, tenemos que estar informados la guerra en Ucrania está avanzando como nunca pero no nos dice porque va ganando Rusia por eso no te hablan de ese tema y China se están preparando para para China y Israel ¿para qué crees que tú fue Bet Betanyahu a Estados Unidos? ¿crees que fue a pasear? querida, están preparando la guerra ¿cómo van a empezar? ¿cómo van a hacer? de nuevo el ataque a Irán, no se van a quedar tranquilos esto va a crecer, siempre va a crecer no es para meternos miedo es, insisto, un tema de información seguimos con otra pregunta Claudio Apablaza desde Puerto Montt siempre he tenido esta inquietud cuando los niños en Fátima hablaron con la Virgen la Virgen le habló de que el comunismo era lo peor que existía y Chile está a puertas de tener una presidenta comunista esto nos traerá algún tipo de, de dolor, pena, ya que los comunistas no creen en Dios, en Jesús nunca hablan de él, nunca hablan de Dios mi querido a ver voy a tratar de ser lo más objetivo posible pero estoy de acuerdo con comunistas no creen en Dios son Mateo descartan el marxismo, de hecho descarta a Dios ¿pero tú crees que, que los otros creen en Dios? te lo digo sinceramente porque una cosa es decir que creen en Dios y otra cosa es realmente creer en Dios ¿tú crees que creen en Dios cuando son capaces por ejemplo de apoyar el genocidio de Israel no son capaces de condenarlo entonces lo apoyan entonces tú crees que creen en Dios ellos que ellos esos que, que hablan del comunismo y se golpean el pecho en una iglesia tú crees que creen en Dios de verdad lo crees que están apoyando eh, el genocidio por ejemplo o sea, a Dios se le cree y se le adora con las obras no con en un templo a Dios le importa las obras que hagamos no lo que aparentemos entonces mi querido auditor voy a seguir con tu pregunta porque primero que nada eso que dijiste de que de que el el comunismo era lo peor Habló del comunismo, sí, pero no dijo que era lo peor. Cuando dijo que Rusia expulsará sus errores por el mundo, se refería a las bombas atómicas, no al comunismo. Ahora, el comunismo, el nazismo y el fascismo han sido condenados por la Virgen, las tres. Efectivamente, porque son doctrinas totalitarias, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que yo... No estoy de acuerdo contigo, es que Janet Jara sea yo, a pesar de que pertenece al Partido Comunista no vamos a tener un gobierno comunista si es que llega a ganar ella no, porque no existe la posibilidad de que se que haya un gobierno comunista no existe va a ser un gobierno parecido al de Boris que no fue un gobierno comunista ni mucho menos a pesar de lo que dicen los medios y a pesar de lo que dicen los nosotros tenemos que vivir siempre por la verdad, nunca por lo que digan los otros. Este gobierno de Boris lo primero que hizo cuando subió fue a Estados Unidos a hablar con el Fondo Monetario Internacional, a decir que su ministro eh que Dacienta que es reconocido eh miembro exmiembro del Fondo Monetario Internacional a decirles amén a toda su política. O sea, ¿ustedes creen que un gobierno comunista va a ir a Estados Unidos como primera cosa a decirle amén a todo lo que ellos hacen? Cuando aquí se hace lo que dice el imperialismo yanqui y se como se tiene como política lo que dice el imperialismo yanqui que haga. ¿Cuántas veces Boris condenó a Venezuela? ¿Por qué? Porque es un parlante del gobierno yanqui. Si no somos capaces de ver eso y vemos las fachadas de los de las personas, estamos mal, no estamos viendo la verdad. Tenemos que ver lo que hace cada persona. Boris, ya no existe la posibilidad de un gobierno comunista en ninguna parte, salvo en Corea del Norte. Ni siquiera China podemos decir que es comunista, a pesar de que dicen que es comunista, y hay un partido comunista, el comunismo podría ser aplicable solamente a la masa, porque existen grandes empresas allá, el capitalismo está desarrollado, en China entonces es un comunismo de nombre nomás tampoco porque solamente se aplica al, al, a la masa pero no existe la posibilidad que haya un gobierno comunista auditor no existe eso te lo puedo asegurar aunque se llame comunista aunque diga que es el partido comunista ¿no? eso ya no existe, se acabó se acabaron esas ideologías Tú tienes que pensar una cosa, mi querido auditor. Aquí hay un solo poder, uno solo. Y ese mismo poder, hace 200 años atrás, un poco menos, creó, para dominar el mundo, para no ser un imperio, porque los imperios caen, creó el, mandó a creer en el, el capitalismo y el comunismo. para que hay una, una tesis y una antítesis que ellos decían porque de esa forma hacemos creer a la gente de que hay un, dos, dos, dos, dos poderes en discordia mientras ellos siempre tienen el poder porque te manejan el dinero ellos crearon el comunismo lo mandaron a crear entonces como una forma de control pero nosotros tenemos que entender que esas son que nos dan aquí a los de abajo para que pensemos que que hay distintos que lo, que los de aquí están en contra de los de allá si los de aquí y los de allá obedecen al único poder que hay entonces tenemos que luchar contra el único poder que hay, no hay ni el comunismo ni el otro lado solamente hay un poder mundial que nos quiere aplastar desde hace mucho tiempo y nos está aplastando ahora, muy fuertemente. Entonces no pienses que ya en el Jara, que no va a tener, va a pesar menos que un paquete de cabrita mi querido auditor. Eh, va, va a tener empatía con la gente, va a ser eh, a lo mejor empática, lo que ustedes quieran, pero no va a poder hacer mucho, va a tener muy poca que hacer porque va a tener que hacer una política de de mercado, de libre mercado de igual que que está haciendo Boris Boris vino y, y le autorizó a mil a muchas empresas transnacionales que vengan a depredar el país y, y en va a hacer lo mismo no puede ir en contra de eso porque si no la matan te fijan? entonces no tienen opciones los presidentes hoy día no tienen opciones no tienen ningún poder los únicos presidentes los presidentes que trataron de hacer algo distinto fueron matados entonces si no entendemos eso mi querido doctor no, nunca vamos a entender lo que realmente pasa eso es lo que te puedo decir hay un solo poder en el mundo uno y el comunismo y el, y el, y el capitalismo esos juego de niños para que creamos que hay eh, disidencias, que hay unos contra otros, y así la gente cree, vivimos en democracia, porque nos hacen votar y así participamos todos del circo de ellos. Esa es la realidad, mi querido doctor, no hay otra realidad. Si no entendemos eso, nunca vamos a entender lo que pasa en nuestro mundo, mi querido, eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra parte, otra pregunta. audio a Plaza desde Ignacio ¿Cuál es la importancia de lo que estamos viviendo en la actualidad? El presidente que tenemos es relevante, es importante, no ha hecho nada por la gente pobre. Alguna vez los políticos harán algo por la gente. Pero el tiempo sigue pasando y siguen robando, se siguen sabiendo cosas tanto de derecha como de izquierda. Me parece la gente pobre sigue siendo más pobre cada vez. Mi querido Ignacio, lamentablemente es como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, lo que te voy a decir no te va a gustar, porque no es lo que quisieras escuchar. El presidente no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, no van a hacer nada, porque no pueden, porque a ellos se les pide que privilegien el capital, que privilegien los transnacionales, y que no le interese el capital. El, la seguridad social para nada eh, cómo vive la gente las pensiones de hambre que hay en fin eso no le, no le interesa y nunca le va a interesar hicieron una reforma previsional donde participó la Janet Jara y tuvo una un, un, tuvo que acordar <ríe> aparece como como triunfadora si y la gente no ve la realidad fue quienes ganaron fueron la derecha con, quisieron crecer más la AFP, le, le dieron una pizca más de pensión, una, una minucia más de pensión a la gente pero le dieron muchísimo más reforzaron mucho más la fp entonces por eso que la derecha lo aprobó, si no, no lo habría aprobado si la derecha en mayoría en el parlamento entonces entonces <coughs> la famosa janet jara no hizo ninguna cosa en favor del, de la gente eso es entonces lamento decepcionante no no le interesa no importa lo que digan de la boca para afuera no importa que el presidente llegue en bicicleta y la gente lo a la moneda y lo, y lo felicite como yo personalmente he visto a veces, me toca a veces pasar por ahí y lo he visto en bicicleta y la gente como que le le aplaude ese tipo de cosas son para la gente pero no significa que le importa la gente, eso se llama marketing pero a la gente a él no le importa porque no puede hacer nada tiene muy poco radioacción la mejor definición de los presidentes son los payasos del circo, me querido auditor. Este circo que nos tienen montado, lo únicos que tienen poder para decidir hacia dónde va esta cosa o qué de qué se trata el espectáculo del circo es el dueño del circo. Los payasos hacen su cumple su rol nomás y punto. Pero no pueden, no tienen mucha mucha posibilidad de accionar ni este presidente ni el que venga va a poder hacer ninguno no, no pueden hacer, no existe un presidente que haga eso ya no hace 50 años atrás podía hacer, ahora ya no ahora el poder está fuerte, cada vez más fuerte e impone las reglas y le impone Donald Trump te lo pongo como ejemplo el, el presidente de una potencia se puso, habló y que si yo quería hacer esto al final le golpearon la mesa y le dijeron vas a hacer esto y punto y tiene que hacerlo si no le hacen desaparecer toda su familia y lo matan a él también entonces esa es la realidad lo demás es, es no sé, cualquier cosa pero la realidad es esa y es triste ¿Y por qué es tan triste? Pues bueno, porque la evidencia de que estamos también en el final de los tiempos. El poder del anticristo en este momento parece incontrarrestable. Afortunadamente, va a terminar con el contacto cósmico y el retorno de Cristo va a terminar. Yo lo sé que no me crees, mi querido, pero no importa, yo te lo tengo que decir. Así que, eh, lamento tenerte que decir lo que te respondí, pero es la verdad. Lamentablemente, yo tengo que decir lo que yo considero que es la verdad. Vamos con la última pregunta. ¿Por qué Jesús hablaba de ese pulcro flanqueado con respecto a los fariseos? ¿Y qué decían hoy día los fariseos en la actualidad? ¿Qué es la religión falsa? Es un tema muy importante para mí. Soy Pati escuchando desde Antofagasta muy bueno tu programa y siempre tiene una duda o una inquietud ¿qué es la Jerusalén celestial? Sepulcro blanqueado se refería a Jesús a que por fuera andaban siempre muy bien vestidos los fariseos, tú comprenderás igual como los cardenales de hoy día esos son los fariseos, los cardenales de hoy día y eh, sepulcro blanqueado porque era muy muy bonito un sepulcro por, por impecable por fuera pero por dentro lleno de huesos de muertos decía jesús incluso palabras textuales entonces llenos de inmundicia llenos de malos sentimientos de, de, de perdición de cualquier cosa esos eran los sepulcros blanqueados decía que ellos no entran al reino ni hacen a otros entrar eso es lo que están haciendo hoy día también los fariseos de esta época la virgen lo dijo aquí en peñablanca he venido a salvar a muchas armas y muchas almas que están siendo conducidas a la perdición ¿conducidas a la perdición por quién? por los sacerdotes ¿por qué? porque le dan una falsa enseñanza y les hacen creer muchas cosas que son erróneas eso fue lo primero que dijo la Virgen acá y después habló en contra los sacerdotes y, y pucha que tenía razón eso lo hemos mencionado muchas veces acá Entonces los fariseos de este tiempo son los cardenales, la mayoría de los cardenales son sepulcros ranqueados, la mayoría, están llenos de riqueza. El cardenal Tarcicio Bertone vive en un departamento de 1.700.000 euros. ¿Se dan cuenta? Para que ustedes se hagan una idea, es más o menos 1.700 millones de pesos. Un, un departamento de ese naturaleza es un hombre de Dios el que vive ahí. ¿Creen ustedes que es un sepulcro venqueado o no es un sepulcro venqueado? Entonces, esos son los fariseos y la Jerusalén celeste como decía tu pregunta al final eh, es una ciudad que viene del cielo ¿cómo puede venir una ciudad del cielo mi querida auditora? ¿cómo crees tú que podría venir del cielo? si miramos el capítulo 20 20 si no me falla la memoria del apocalipsis creo que, creo que es el 20 es el capítulo 21 perdón dice para que lo, lo compartamos juntos capítulo 21 del apocalipsis lo puedes ver y consultar en la biblia vi un cielo nuevo y una tierra nueva eso será después del sexto sello porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron o sea lo que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 Su pueblo Y después dice aquí, para describir un poco lo que es la Nueva Jerusalén, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Una ciudad que desciende del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante de una piedra preciosísima, o sea, era brillante, ¿cierto? Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto de, con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las doce tribus de los hijos de Israel. Pero no, no te confundas, de Israel se refiere a los hijos del pueblo elegido, que no tiene nada que ver con el Estado de Israel de hoy día, por eso que hace en 1948 le pusieron Estado de Israel a, a este tiempo a este estado genocida, le pusieron Israel, aprovechándose de nuestra ignorancia, porque nosotros somos ignorantes todos. Entonces, tenía un muro grande y un alto con doce puertas y las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de las doce apóstoles del cordero, el cordero es Jesús, ¿cierto? Los 12 apóstoles. Y aquí dice, él hablaba conmigo, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadros, longitud es igual a, a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales y midió su muro el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio se dan cuenta y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa todo eso es lo que dice la ciudad esa es una nave extraterrestre que no es una nave extraterrestre digamos es una nave de luz que es la nave ya donde Jesús vendrá cuando descienda del cielo con potencia y gloria con 12 legiones de ángelas y 13 millones de naves que lo acompañarán. 13 millones, 13 millones. Eso es, mi querida auditora, la nueva Jerusalén. Pero nunca nos han dicho qué es lo que es. Pero como somos tan ignorantes, el cielo nos dio un golpecito a nuestra ignorancia y tanto los rusos como los norteamericanos tuvieron la posibilidad de verla en el microscopio fuera de nuestra galaxia o fuera perdón fuera de nuestro sistema solar en una dentro de nuestra galaxia pero fuera de nuestro sistema solar y el telescopio y otro telescopio que no me acuerdo cuál es lo mostró y tanto los rusos como los norteamericanos en distintos momentos lo vieron y las personas que presenciaron eso, que son por supuesto no son creyentes son bien ateos se sorprendieron hay mucha información al respecto, tú lo puedes buscar en el buscador de google pone la Nueva Jerusalén vista la, por la NASA eh, y te va a salir información, ahí vas a encontrar y vas a ver los, los testimonios increíbles que dieron las personas ateas, no creyentes, que dijeron que alguien, alguien, o sea Dios, hizo que la vieran. Ellos mismos, sin que nadie les dijera nada, dijeron, esta es la ciudad de Dios. Aquí es donde vive Dios, más o menos. Aquí es donde eh, van las personas que fallecen, no sé. Empezaron a hacer una serie de conjeturas en base a eso mismo, dentro de su ignorancia, pero también eh, sorprendidos con el evento, un evento que nos dio la posibilidad el cielo de ver para combatir un poco nuestra ignorancia y nuestra incredulidad. Así que eso es lo que te puedo decir, que hemos hablado eh, aquí en este micrófono más de alguna vez de la Nueva Jerusalén justamente y hablamos justamente de estos artículos que te estoy mencionando mi querido auditor eso es lo que te puedo decir por ahora bueno parece que el tiempo es implacable vamos a llegar hasta aquí parece así que les damos la gracia por acompañarnos no se olviden que estamos en el final de los tiempos no me crean pero pero cuando Cuando vean eventos, racionalícenlo y vean y, y relacionenlo con el fin de los tiempos. Y yo no estoy seguro que les va a cuadrar. Porque de aquí a, a fines de año van a pasar muchas cosas relacionadas con este tema. Estamos en los tiempos finales, a lo mejor no nos damos cuenta, pero ya con los mismos eventos nos vamos a ir dando cuenta que sí, que parece que es verdad y que no hay vuelta atrás. Y a medida que nos demos cuenta que es verdad, nosotros mismos vamos a buscar el camino espiritual, que es la única alternativa que tenemos para poder enfrentar esto.